Y simultáneamente estamos transmitiendo a través de la avanzada metálica.net con bases en República Dominicana. Recuerde que si usted nos quiere sintonizar, puede hacerlo a través de la página directa de Heavy Metal Mansion. Simplemente entre a la dirección metalpr.com, ahí le saldrá radio. de radio le saldrá una barra le da play y ya podrá escuchar toda la programación de heavy metal mansion incluyendo heavy metal bunker radio show pero si usted tiene la aplicación de t u n e i n usted puede buscar metal pr en t u n e i n y ahí saldrá la emisora y usted podrá también sintonizar la programación Pero también usted puede entrar directamente a la página de la avanzadametallica.net y ahí también estará escuchando nuestra transmisión de Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, mis colegas, como todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, Estamos aquí en otra cita más con Heavy Metal Bunker Radio Show. Pero en adición a nosotros, también tenemos un grupo de emisoras hermanas que se han afiliado con nosotros para retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show durante la semana, desde diferentes países, diferentes días y diferentes horas. Entre estas emisoras tenemos a c e s a r Radio r o c k c o m que estará transmitiendo todos los domingos a las 21 horas desde Bolivia. A Saltomata Radio Rock.com que transmitirá todos los lunes a las 12 del mediodía desde España. A Metal Corrosivo.com que transmitirá todos los lunes a las 6 de la tarde desde México. Frecuencia Online Radio transmitirá todos los lunes a las 22 horas desde Buenos Aires, Argentina. ElTunnel.com transmitirá todos los martes a las 8 de la noche desde Colombia. CesarRadioRock.com a través de su emisora The Classic transmitirá los martes a las 21 horas desde Bolivia.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 Desde Corrientes, Argentina. Así que estas son las emisoras hermanas afiliadas con nosotros para retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show desde sus países, diferentes días de la semana, en diferentes horas. Si usted quiere saber más información y quiere saber a qué hora y desde qué dirección y qué día de la semana usted puede sintonizarnos en su lugar, entre a nuestra página de Facebook. Heavy Metal Bunker Entertainment, y ahí nosotros tenemos、eh, posteado todo el calendario con toda la información de las emisoras, las direcciones, los días y las horas en que usted puede disfrutar de Heavy Metal Bunker Radio Show. También, mi gente, si usted quiere disfrutar、eh, del de, de e chat en vivo, Que nosotros tenemos、eh, en esta transmisión los domingos a las 7 de la noche. Simplemente tiene que entrar a metalpr.com, diagonal en vivo. Ahí le saldrá una cajita para que ponga su nickname y automáticamente podrá、eh, pasar a formar parte del de grupo de personas que estamos ahí compartiendo durante la transmisión del programa. Ok, muy bien. Habiendo dicho esto, vamos a dar comienzo a lo que nos corresponde en esta noche, que es sonar mucho metal pesado. Y hoy vine como, como que con ganas de escuchar cosas fuertes. Hoy vamos a escuchar algunas cositas fuertes.、Eh, nos vamos a ir con algunos clásicos, nos vamos a ir con algunos cumpleañeros, porque ya eso no puede faltar en nuestros programas, los cumpleañeros. Y vamos a escuchar metal en castellano y algunas cositas de la nueva generación. Así que hoy tenemos 120 minutos para poder disfrutar del buen heavy metal. Bien,、eh, pero ya comenzamos. Ya comenzamos con nuestro despegue de la noche. Y lo comenzamos con nada más y nada menos. Que con la banda canadiense Into Eternity. De su álbum、um, The Scattering of Ashes del 2006, estábamos escuchando el tema A Pass Beyond Memory. Esto es un discazo de la banda Into Eternity que en ese momento todavía contaban con el cantante Stu Block como parte de su banda. ¿Sí? Stu Block, el mismo que ahora es el cantante de Ice Earth, que、eh, para mí es un súper, súper cantante talentosísimo y con una versatilidad vocal brutal. Pues de ese álbum,、eh, The Scattering of Ashes del 2016, perdón, del 2006,、eh, en la voz de Stu Block estábamos escuchando el tema A Pass Beyond Memory. Bien. Pero vámonos, vámonos con lo que nos toca en la noche de hoy. Y nos vamos a ir con un cumpleañero rapidito. Nos vamos a ir con un cumpleañero que es una banda que siempre me gustó mucho.、Eh, fue una banda pues que no duró tanto tiempo como nos hubiese gustado, pero que lo que dejó fue un muy, muy buen legado. Y estamos hablando de Crimson Glory. Crimson Glory esta semana está cumpliendo 34 aniversario del de lanzamiento de su álbum debut, que lleva como nombre precisamente Crimson Glory. Y de ese álbum Crimson Glory de 1986, y en plena celebración de sus 34 a n i v e r s a r i o vámonos con el tema Queen of the Masquerade. Tomataradiorock.com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 Con bases en República Dominicana. También hay un grupo de、eh, emisoras hermanas que se han afiliado con nosotros para retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show durante la semana desde diferentes países, diferentes días y diferentes horas. Si usted quiere saber、eh, qué día, qué hora y a través de qué emisora usted puede sintonizarnos en d o n d e usted vive. Entre a nuestra página de Facebook, Heavy Metal Bunker Entertainment, y ahí tenemos todo el calendario y la agenda de las retransmisiones del programa. ¿okay? Así que, muy bien, habiendo dicho esto, ya comenzamos con nuestro despegue de la noche y lo comenzamos con la banda canadiense Into Eternity. De su álbum The Scattering of Ashes del 2006, en la voz de Mr. Stu Block, estábamos escuchando el tema A p a s t Beyond Memory. Y después nos fuimos con nuestra primera intervención de la noche y nos fuimos con un cumpleañero, que es una, una banda que me gusta mucho. O me gustaba porque ya no existen, pero me siguen gustando. Y estos son Crimson Glory. Crimson Glory lanza su primer álbum, su álbum debut en 1986 bajo el nombre de Crimson Glory. Y esta semana estaban cumpliendo 34 aniversario del lanzamiento de ese álbum. Y de ese álbum, Crimson Glory, estábamos escuchando el tema Queen of Masquerade, un tema que me gusta bastante. Y después nos fuimos con unos clásicos, con unos clasiquísimos, y nos fuimos con Queen's Ride, de su álbum The Warning, que fue lanzado en 1984. Estábamos escuchando precisamente Warning en la voz de、eh, su emblemático cantante Jeff Tate.、Eh, así que eso era lo que teníamos de,、eh, en esta intervención. Bien, mi gente, pues vámonos, vámonos a seguir con música y vámonos con una intervención fuertosa, con un poquito de oscuridad y candela. Vámonos con una banda que、eh, recién vi, y digo recién porque fue a finales de año,、eh, si no fue,、eh, creo que fue mi penúltimo concierto que vi antes de toda esta pandemia. stuff, y... Eh, me parecieron extraordinarios. De hecho, las dos bandas que van a sonar tocaron juntas en ese concierto. Me parece que es una banda que, a pesar de que está en un género algo extremo, el dúo de guitarras es espectacular. Y estamos hablando de nada más y nada menos que de Ark Enemy.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 De regreso, mi gente. De regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, gente. Este, esta intervención, pues nos fuimos con un poquito de fuerza y un poquito de fuego. Y nos fuimos primeramente con la banda sueca Ark Enemy. De su álbum War Eternal del 2014, estábamos escuchando. Precisamente el tema War Eternal. En la voz de la canadiense Alisa White Goose.、Eh, ahí teníamos a Art Enemy, que es una banda que, como les dije ahorita, en vivo suenan súper, súper brutal.、Eh, y para ser pues, un prototipo de banda en el, en el mundo del Melodic Death Metal. el dúo de guitarras que tienen es simple y sencillamente espectacular en vivo pues son otra cosa me gustaron mucho y me cautivaron aunque nunca he sido súper fan de、eh, arkenemy pues tengo que decir que me disfruté mucho ese concierto pero dicho sea de paso ese concierto lo dieron abriéndole opening a esta otra banda que también estábamos sonando que es a monomar Among Amar de su álbum j o h n s Viking del 2016 estábamos escuchando el tema First Kill. Otra banda que en vivo es simple y sencillamente una experiencia brutal. En ese concierto específicamente estaba Among Amar, que eran los Main Attraction, estaba Art Enemy y At the Gate. s Tres bandas del de,、eh, e género del、eh, melodic death metal. Que aunque yo personalmente no soy el más fanático del de death metal, tengo que decir que ese concierto me lo disfruté de punta a rabo, estuvo espectacular. Y Among u m se ha convertido en una de esas bandas mimadas de las que me gusta bastante. Así que ahí teníamos una intervención un poco fuegosa. Para esa gente que dice que nosotros aquí no ponemos nada fuerte, pues、eh, ahí teníamos salguito de Arkenemy y de Among t h Mark. Vámonos con otro cumpleañero. Este cumpleañero también es un mimado. Es un cumpleañero、eh, bastante aclamado y muy querido en el mundo del heavy metal. Estamos hablando de Mr. King Diamond. De、eh, su álbum Abigail, que fue lanzado en el 1987, esta semana estábamos celebrando su 33 aniversario. El 33 aniversario de uno de sus álbumes icónicos de la carrera solista de Mr. King Diamond. Y vámonos con un tema de este álbum de. Mr. King Diamond en el 33 aniversario de Abigail.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 Eso que estábamos escuchando en esta intervención era nada más y nada menos que Mr. King Diamond, que en esta semana s es, estuvo celebrando el 33 aniversario del lanzamiento de su álbum Abigail, que fue lanzado en 1987. Uno de sus grandes álbumes icónicos en su carrera solista. Eh, no me atrevería a decir que es el mejor, pero es uno de los mejores álbumes que Kim Diamond ha lanzado en su carrera solista. Entonces estábamos escuchando precisamente el tema Abigail. Después nos fuimos para la Madre Patria y aterrizamos en España y allá estábamos con los、eh, queridísimos de Tierra Santa. De su álbum Sangre de Reyes, que fue lanzado en el 2001, nos fuimos con el tema Juana de Arcos. Un temazo, no solamente en términos musicales, sino que la letra、eh, es muy, muy, muy buena, relatando un poco la historia de、eh, quien en vida fue Juana de Arcos. Así que eso era lo que teníamos en esta, en esta intervención. Vámonos entonces con algo nuevo. Vámonos con algo que está acabando de salir. Que salió esta semana. Y que, y que aunque hace varias semanas ya habíamos sonado un single que、eh, se había adelantado de esta producción. Pero ya la producción salió, ya se escuchó. Y en mi opinión, me parece que es un extraordinario álbum. Estamos hablando de la banda Armor Sane. Armor Sane acaba de lanzar su más reciente álbum, Punch in the Sky. Un、eh, muy, muy buen álbum.、Eh, ya el single que habían lanzado se、pues, escuchaba bastante bien.、Eh, después de varias、eh, de escucharlo varias veces, definitivamente es un muy, muy buen álbum. No, no sé si decir que es lo mejor que ha hecho Armor Sane, probablemente no, pero sí. Eh, es un extraordinario álbum, me gustó bastante. Así que vámonos a escuchar algo, algo de este nuevo álbum de Armor Sane. Esto que vamos a estar escuchando lleva el nombre de Standing on the Shoulders of Giant. Música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 Eso que estábamos escuchando ahora era lo más reciente de la banda Armor Sane. i Armor Sane i acaba de lanzar un álbum que lleva como nombre Punch in the Sky. Eh, y eh, estábamos escuchando el tema Standing on the Shoulders of Giants. Ya hace como unas tres semanas,、eh, quizás un mes atrás, habíamos. He estado escuchando un, un single que habían lanzado, que había, de hecho había salido con un videoclip、eh, y que se escuchaba muy bien, ¿verdad? pero había que esperar que saliera el, el álbum, porque pues, a veces te lanzan un extraordinario tema, pero cuando llega el álbum, pues,、eh, a veces deja mucho que desear. Pero este no es el caso.、Eh, el caso es que desde que llegó a mis manos el disco, lo he escuchado varias veces y es, es muy bueno.、Eh, Armor s a i n t sigue manteniendo esa, esa, esa fuerza, ¿no? esa melodía.、Eh, no es un disco muy、eh, fuegoso. Es un disco de ¿verdad? El típico heavy metal、eh, tradicional, bastante tradicional. Tiene su. Su toque y su sabor un poco moderno, ¿no? Porque estamos en el 2020, no podemos esperar que las bandas sigan sonando a, a los años 80. Pero,、eh, sí, me parece que es un muy buen álbum.、Eh, así que enhorabuena por Armor Sale. Y lo próximo que nos fuimos escuchando es nada más y nada menos que la banda brasilera Shaman. Shaman、eh, fue uno de esos、eh, grandes proyectos que hizo el fenecido André Matos. Eh, y eh, estábamos escuchando de su álbum Ritual, que fue lanzado en el 2002.、Eh, pues va, estábamos escuchando el tema Here I Am. De hecho, ese, ese sería considerado como su álbum debut. Porque, aunque sí ya habían lanzado un single en el 2002 y un demo en el 2001, pero su primer álbum、eh, de larga duración, pues fue en el 2002, que es este álbum Ritual Que de hecho es con este álbum con el que yo conozco a Chamán, no es con este álbum. Es, de la gira de este álbum sale un DVD que se llama Ritual l i v e Y de ese Ritual l i v e Es que yo conozco a Chamán. Y claro, ahí entonces busco su, su primer álbum. Y entonces ahí es que conozco、eh, la banda como, como tal, que siempre me gustó mucho. Porque integraba estos elementos culturales, este, estas cuestiones folclóricas, bastante indígena.、Eh, no sé, algunas personas podrán. podrán decir que que chamán puede ser considerado como si fuera un folk metal pues mire no sé、eh, lo que sí sé es que lo integraban muy bien y en la voz de andré matos pues la banda sonaba espectacular así que ahí teníamos a chamán del 2002 de su álbum ritual estábamos escuchando el tema h e r e I a m bien vámonos entonces con algo que Hace varias semanas atrás descubrí y me encantó, y quiero seguir compartiendo algunas cositas. Y es una banda de trash metal de Venezuela. Esta banda lleva por nombre Thrasher Hell. En el 2019 lanzan su álbum Agente de Caos. Y vamos a compartir con ustedes un tema que me gusta bastante: que se llama Rata Callejera. La única y verdadera estación del metal en Puerto Rico. p u r o metal desde el 2001. Reconocida mundialmente. m e t a l p r c o m Heavy Metal Mansion. Por aquí, por aquí es que estamos. Por aquí, por Heavy Metal Mansion MetalPR.com. Esto es Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, mi gente, esto que estábamos escuchando, pues eran a d a más y nada menos que la banda venezolana Thrasher Hell.、Eh, de su álbum Agente de Caos del 2019. Estábamos escuchando el tema Rata Callejera. Esta banda yo la descubro hace poco más de mes y medio atrás、eh, y desde que la escuché la primera vez, simple y sencillamente me volaron la cabeza.、Eh, es una banda con un sonido de trash tradicional.、Eh, No, no, los sonidos no son tan modernos y es lo que le da ese sabor、eh, bien tradicional.、Eh, la ejecución musical es brutal, los temas son temas de índole social.、Eh, ellos están radicados en Venezuela y me parece、eh, que son una banda brutal. Este álbum, que es su primer álbum y Y es el único álbum que han lanzado hasta el momento. No fue lanzado en físico, sino que sí, solamente fue lanzado en digital.、Eh, en conversaciones que tuve con algunos miembros de la banda, pues、eh, un poco difícil que、eh, este tipo de banda pueda lanzar físicamente、eh, este tipo de música en Venezuela. Primero, por Porque no es mucha facilidad, habría que exportar la música, mandarla a hacerla a otros lugares y en eso cae esto de la pandemia, o sea, demasiada, demasiadas cosas. Pero sí,、eh, si usted está interesado en poder adquirir de manera digital,、eh, entre a su página de Facebook. Ellos tienen una, una página de Facebook, a s i mismo, Trasher Hell,、eh, y ahí puede conseguir、eh, información de cómo poder adquirir de manera digital. Esta, eh, eh, una copia de este álbum. Y si en algún momento se lanzara de manera、eh, física, pues a través de su página pues, nos daremos por enterado. Así que enhorabuena por la gente de Trasher Hell de Venezuela. Una banda que me encanta. Lo próximo que nos fuimos es con、eh, la banda legendaria mexicana Luzbel. Luzbel lanza un EP. En el 2019, que se llama Retorno a la Oscuridad, un EP que lanzan con、eh, su más reciente cantante Mike González. Que dicho sea de paso, canta muy bien, canta muy bien. Le da le da un sabor y un tono un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados、eh, con Luzbel, tanto con Wizard como con Bolaño, pero canta muy bien.、Eh, Y de ese EP que se llama Retorno a la Oscuridad, estábamos escuchando el tema Pasajero en tu vida.、Eh, así que eso era lo más reciente de Luzbel. Que dicho sea de paso,、eh, ahora en el 2020 lanzaron un álbum、eh, de compilación. Sé que el álbum salió, no lo he verificado, no sé qué temas incluye. No sé si es un compilado de toda la historia o si es un compilado exclusivamente de la época de Bolaño s o de la época de Wizard o, o de las cosas que no sé, no sé qué contiene. Sí sé que hay un compilado eh, que eh, lanzaron ahora en el 2020. Este compilado pues lleva por nombre principio y final historia de una década. Eh, lo que me hace pensar es que quizás es lo que ha grabado Luz Bell en los últimos 10 años, pero no sé. Ya cuando lo verifique y tenga más información, pues compartiré con ustedes de qué se trata este álbum de la legendaria banda mexicana Luz Bell. Pero, vámonos entonces con otro cumpleañero. Vámonos con un cumpleañero.、Eh... Que me enteré en esta semana que cumplía año. Y estamos hablando de la banda legendaria del trash metal de la Bahía de San Francisco. Una de las pioneras. Estamos hablando de Exodus. Exodus en el 2007 lanza un álbum que se llama The Atrocity Exhibition. Y ese álbum en esta semana estaba cumpliendo 13 aniversario. Y este es un álbum que lanzan en la voz de Mr. Robdux, quien, pues, básicamente ha sido el, el cantante que estuvo con ellos desde el 2005 hasta el 2014. Así que vámonos, vámonos con Exodus de su álbum The Atrocity Exhibition del 2007. Vámonos con Riot Act. Todos los jueves a las 10 de la noche, escuchas clásicos del heavy metal a través de AC Rock y de la nueva generación. Noticias, comentarios, reseñas, mejora en español. Todos los jueves a las 10 de la noche por AC Rock Radio. Yes, yes, yes, people, we are back. Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Esa intervención que tuvimos ahora, pues les di un poquito de candela para calentar la cosa. Empezamos con nada más y nada menos que con Exodus. De su álbum The Atrocity Exhibition del 2007, que esta semana estuvo de aniversario en su 13 aniversario, estábamos escuchando el tema Riot Act. un temazo este disco no es un mal disco no es un disco que ha tenido mucha trascendencia y que la gente no habla mucho de él pero es un extraordinario、eh, álbum después nos fuimos con nada más y nada menos que con los chicos de new jersey overkill overkill de su más reciente álbum the wings of war que fue lanzado en el 2019 Estábamos escuchando el tema Last Man Standing. De hecho, Overkill fue la última banda, ese fue el último concierto al que yo asistí antes de que toda esta cuestión de la pandemia reventara. Un concierto simple y sencillamente espectacular. He tenido la oportunidad de ver a Overkill en tres ocasiones. En fechas bastante distantes, o sea, diferentes eras de、eh, Overkill. Tengo que admitir que esta última vez que los vi fue una de las veces que más me han impresionado. Así que Overkill, como el buen vino, mientras más viejo, mejores suenan. Así que eso era lo que teníamos de su álbum The Winds of War, The Last Man Standing. Bien, mi gente. No me queda tiempo para más. Mi relojito de arena me anunció que ya esto se está acabando. Así que yo les doy las gracias a todos los que nos han sintonizado a través de Heavy Metal Mansion. A los que nos han sintonizado a través de la avanzada metálica. Aquellos que、eh, nos han escrito a través de nuestro Facebook y nuestro WhatsApp.、Eh, muchas gracias a los que han estado en el chat. Eh, de Heavy Metal Mansion o los que han estado en el chat de WhatsApp, pues muchas gracias a todos ustedes. Yo me despido hasta la semana que viene. Recuerden que el próximo domingo a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, volvemos con otra edición de Heavy Metal Bunker Radio Show. También no quiero que se olviden que todos los jueves este su servidor Dark Nerudas. Estará en Easy Rack con Easy Lao. 60 minutos de puro metal pesado todos los jueves a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe para comenzar el fin de semana. Así que yo los dejo. Acuérdense, cuídense mucho, protéjase usted y proteja a su familia. Que la pasen bien, que trabajen poco y ganen mucho. Que coman bastante y que beban más. Se despide su amigo Dark Nerudas. Hasta la vista, baby.